...el gobierno nacional vuelve a instalar la idea de bajar la edad de punibilidad... El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Germán Gravano a la cabeza, anunció que tiene listo el borrador de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil. Desde el oficialismo están proponiendo que la punibilidad para delitos gravísimos pase a ser desde los 14 años y para delitos muy graves desde los 15 y buscarían que esta reforma sea aprobada incluso antes de las elecciones del mes de octubre. Ya estamos en contacto con Rodrigo Moravito, juez de Menores de Catamarca y miembro de la Mesa Nacional de la Asociación de Pensamiento Penal. Rodrigo, buenos días. Diego, los salud. Buen día, Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Rodrigo, en principio, ¿cuál es su mirada con respecto a este tema que se vuelve a instalar cada tanto y pasan los gobiernos y siempre vuelve a aparecer el tema de bajar la edad de punibilidad? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para analizar estos temas? Bueno, eh, mira, en primer eh, en primer término, mi postura siempre fue la que adoptamos en el ciclo federal de diálogos y en las reuniones que se hicieron con el, en fin, el gobierno actual. Eh, de la mayoría de los especialistas salvo eh, contadas quienes contrario han sido Rodrigo, lo escuchamos con algunas dificultades le vamos a pedir si está con un celular que se ubique en un lugar donde tenga buena señal así podemos charlar bien Sí, eh, perdón, ahí me están escuchando mejor Ahí está mejor la cosa, sí pues bueno, eh, te decía, Diego que en realidad la postura no está eh sido siempre la, la que ha adoptado la mayoría de los especialistas en el país, ¿no? eh, que es eh, no a la baja de la disponibilidad. Eh, esto eh, ha sido una postura adoptada eh, en el ciclo federal de diálogos eh, que en la que intervino obviamente el gobierno nacional con con el UNICEF y distintos especialistas del país para charlar sobre distintas temáticas en, respecto a una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, ya que la actual es de la época de la dictadura, eh, hace más de 30 años que tenemos una ley absolutamente anacrónica y vetusta, así que es no a la baja. ¿Pero por qué no a la baja? Porque, como decís vos, en, durante todos los gobiernos se ha instalado la idea de bajar la idea de punibilidad. Bueno, eh, lamentablemente las cuestiones hoy, eh, el, el, la gran problemática que, que sufren los argentinos es el tema de la inseguridad. ¿Sí? uno de los, de las cuestiones más importantes que están en las agendas políticas. Me parece ser que la, la, la, la, la política, la única solución que tiene es trabajar sobre los efectos del delito. Pues fíjate que bajar la edad de punibilidad es nada más y nada menos que trabajar sobre efectos que produce un hecho ilícito. O sea, ya vamos a tener víctimas y vamos a tener victimarios. Eh, nunca hay una postura de poder trabajar sobre las causas que originan el delito, o sea, las problemáticas sociales. Uh -huh. eh, ayer eh, la Universidad Católica Argentina emitió un informe que con, que se condice obviamente con informes del UNICEF y de otros organismos de derechos humanos del país que establecen que 6 de cada 10 chicos en la República Argentina son pobres. ¿sí? Uh -huh. Bueno, obviamente que eh, la pobreza, Eh, no es sinónimo de delincuencia, ¿sí? Pero eh, la pobreza asociada al consumo excesivo de drogas y las dificultades y deficiencias que existen en la investigación de drogas porque hoy lo único que se ataca es el narco narcomenudeo, es más fácil ver a un chico que se fuma un porro encerrado tras las rejas que a un gran narco que produce mayor daño, ¿no? Uh -huh. eh, vivimos en una sociedad eh, absolutamente hipócrita en muchas veces, que que se asombra más con el robo de una cartera que o se alarma más con el robo de una cartera que con una gran defraudación al Estado o con hechos de corrupción estatal. Entonces, eh, eh, las la, la drogas, el consumo de drogas sumado a la deserción escolar en un país donde cada 30 minutos un chico abandona el colegio sumado a, a otras cuestiones... Eh, tales como las malas juntas, como la ausencia de contención familiar, eh, etcétera, la falta de oportunidades y las necesidades básicas insatífechas, eh, producen eh, este combo, producen el delito. Pero bueno, hay que hay que abordar esas cuestiones. O sea, no, no trabajar sobre los efectos del delito como baja de punibilidad, tolerancia cero, leyes maduras etcétera, porque no no hemos logrado nada con él. Vos ¿no? fíjate que el Código Penal Argentino es el más es el más viejo que existe. Sí, tiene aproximadamente desde 1921, hasta aquí, va, próximamente va a cumplir casi los 100 años. Es interesante sí, es mirar único... eh, mirar las tasas de homicidios, ¿no? Porque en el Gran Buenos Aires la tasa de homicidios de los crímenes cometidos por menores de edad no llega al 1% y informes que usted mismo nos ha pasado en Catamarca en un lapso de 7 años Este, se habla de un solo homicidio cometido por un menor, con lo cual ni siquiera sería como una problemática a tener que abordar. Es raro entender, ¿no?, porque eso termina teniendo anclaje en la sociedad, si tiene que ver con el bombardeo mediático o qué, porque si no, no sería un tema en discusión si no hubiese una parte de consenso social para avanzar en este sentido. Seguro, seguro que sí. Vos fíjate que eh, lo, la tasa de homicidios en el Gran Buenos Aires eh, generalmente... Eh casi no llega al 1%, creo que es el 0,69%, eh, muchas veces los chicos han intervenido con un adulto, ¿sí? Y muchas veces el adulto vive cometido el homicidio y no y no muchas veces el chico, lo que pasa es que el chico estuvo ahí etcétera, o eh, también lo que ocurre generalmente es eh, que hay muchas disputas barriales, ¿no? Entonces los chicos eh, suelen por allí cometer crimen respecto a otros, bueno, esto no es no significa minimizar una muerte para nada. Eh, existen hechos graves, tampoco hay que angelizar ni demonizar a los chicos. sí O sea, los chicos cometen delitos, pero no son los lo, lo que cometen el, pro, el, el la gran cantidad de delitos ni son el problema de la inseguridad en el país. O fíjate que en Catamarca la mayoría de los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad. Muchas de veces son hurtos que son no punibles. O sea, porque la pena no supera los dos años, como dice la ley. Entonces, eh, eh, aquí hay que ver eh, distintas cuestiones. ¿Cuáles son la mayoría de los delitos que tienen los chicos? ¿Cuántos chicos hay encerrados en la provincia de Buenos Aires o en el resto de las provincias por debajo de la edad punible? Eh, bajo eufemismos como por ejemplo, bueno, están institutos de guarda, eh, están los chicos allí con una medida socioeducativa... Pero no es eh, un proceso penal. Sí, sí existe un consenso y de hecho coincido de que hay que modificar el régimen penal juvenil argentino. De que hay que imponer alternativas a la prisión y que hay que cumplir, como dice la convención a rajatabla, con los derechos humanos de los niños. A ver, eh, la detención o la privación de libertad de los chicos tiene que ser por el periodo más breve que proceda. De allí veremos qué tipo de delitos. Además, en esto que vos acabas de mencionar en la introducción de la nota, ¿cuáles serían delitos, delitos gravísimos y delitos muy graves? Porque ahí hay que empezar a, eh, a distinguir. Bueno, delitos gravísimos, creo que los únicos que ingresarían allí serían los las cuestiones de, de muerte, ¿no? de asesinatos uh -huh. dolosos, o tal vez algún secuestro extorsivo seguido de muerte, o alguna privación y legítima libertad seguida de muerte y delitos muy graves. Y bueno, tal vez sean los los robos con armas. No sé, no sé cuál es eh, cuál va a ser la idea del legislador porque allí tenemos dos términos que eh, Eh, dejan abierta la, la discrecionalidad. ¿sí? sí, muy difícil también eh, desarmar después la maquinaria mediática, ¿no? Porque ya hemos visto varias veces, sobre todo en horas de la noche, programas con muchísimo rating, cómo ponen en loop una vez atrás de otra algún asalto que comete un chico. Entonces ahí hasta pueden coincidir con el propio discurso que usted nos está convidando, Rodrigo, que y tiene que ver la... con, hay que incluir con educación, que el problema social, pero qué hacemos con este pibe, ¿no? Claro, pero, claro. Ahí hay otra hay otra cuestión. Bueno, a ver que, cómo trabajamos con el pibe que comete un delito grave eh, bueno en en, la, en los chicos que no son no punibles lo estoy hablando en la ley actual ¿no? a, a los 16 años un pibe puede responder ante un delito ante determinados delitos eh, en, el, en la república argentina hoy en día eh, respecto de todo aquellos que no superen los que superen los dos años sí de privación de libertad menos no no responde, no es punible, lo dice la ley. por eso tiene que ver con una cuestión de política criminal. Ahora, ¿qué hacemos con el chico que comete un delito grave? O gravísimo. Eh, un homicidio y que sea no punible. Bueno, allí tenemos los sistemas de protección integral que tienen que trabajar. Eh, los sistemas de protección integral tienen la paratología o debieran tener la paratología necesaria, tanto en recursos humanos como materiales, para poder abordar este tipo de chicos. Eh, pero no va a tener un proceso penal Eh, salvo eh, de mínima circunstancia para poder luego ser derivado del sistema de protección que los sistemas de protección tienen que fortalecerse pero vos fíjate una cosa digo eh, hay noticias a nivel nacional a nivel provincial etcétera donde cada dos por tres se dota a las fuerzas de seguridad lo que no está mal no pero se dota a las fuerzas de seguridad de mucho armamento de muchos vehículos, de, de mucha digamos muchos recursos materiales para poder afrontar el delito, o sea, como si viviéramos en un estado de guerra constante. no uh -huh. Ahora, nunca veo una noticia donde diga que ni la presidencia de la nación, ni las gobernaciones de las provincias eh, doten de recursos eh, materiales, y sobre todo materiales y humanos, recursos financieros o económicos, a los sistemas de protección integral. Hmm. Los sistemas de protección integral son unos eternos convidados de piedra del sistema estatal actual. ¿Y en qué podría haber una inversión había. al respecto, Rodrigo? ¿Cómo? Perdón, Diego. ¿En qué podría haber una inversión al respecto? ¿Qué haría falta en este ámbito? Muchos más programas, por ejemplo, para que los chicos puedan estar ocupados. ¿Sí? Muchos más programas para fortalecer los vínculos familiares. o fíjate que el gran problema que tenemos hoy en día... A ver, en primer lugar surge de la familia. ¿Sí? La educación primaria que vos recibiste en aquel, en aquel momento, tal vez, o en algún momento tal vez... Obviamente que las generalizaciones no son buenas. ¿eh? Hay gente que educa muy bien a sus hijos, pero... Eh, se ha abandonado mucho la, el tema de la educación primaria, el tema de la contención de los padres, la falta de diálogo que existe entre los papás. Hoy en día estamos hiperconectados con la tecnología, pero estamos menos comunicados. Vos llegas eh, a tu casa y la mayoría de los miembros de la familia están con los celulares y ni siquiera dialogan en la mesa, y ni siquiera se dialogan sobre temas importantes. Por eso, lamentablemente, los chicos hoy son víctimas o son victimarios muchas veces, ya sea a través de internet, ya sea a través de, en, en, en la vida cotidiana que llevan. Entonces, hay que fortalecer los sistemas de protección integral a través del programa, a través de recurso, a través de agentes. Hay un programa muy muy interesante que a mí me suele dar mucho resultado en mi trabajo diario, que es el programa de libertad asistida o, eh, o supervisión en territorio. Uh -huh. O sea, significa que un chico ante la comisión de un delito se le asigna un acompañante ante... ¿Sí? Eh, para que bueno un supervisor lo esté guiando a través de los distintos programas y lo esté ocupando y esté, a su vez, trabajando con la familia. Claro. Entonces, si vos abordás la familia, abordás el chico difícilmente el chico vuelva a cometer delito y lo digo por experiencia ¿no? Bueno, ojalá pueda darse el sentido contrario a lo que está pasando con la reforma de la ley de ejecución penal, lo que ha pasado con los mayores del endurecimiento de penas, de no tener en cuenta justamente la reinserción social, la importancia del estudio y el trabajo para poder alivianar condenas, ojalá se pueda ir en este sentido en un sentido opuesto al que se fue con los mayores para esta reforma que se aprobó esta semana. Eh, estamos charlando con Rodrigo Moravito, el juez de menores de Catamarca y miembro de la Mesa Nacional de la Asociación de Pensamiento Penal. Rodrigo quería consultarlo por un fallo del 7 de diciembre del año pasado que dictó una sentencia que en la provincia de Catamarca prohibió el arresto de menores por actitudes sospechosas o merodeo. ¿Por qué decidió este fallo y cuál es la situación por lo general de los jóvenes con la policía en la provincia de Catamarca? Porque en la provincia de Catamarca lamentablemente tienen un concepto equivocado desde las altas estructuras de la fuerza de seguridad de que se realizan mega operativos que no son nada más y nada menos que racias policiales. ¿Sí? Eh, de identificación o control, se dice en operativo, de control vehicular e identificación de personas. Primero, se los arrestaba por falta de DNI. A ver, eh, no existe ninguna obligación legal de que la persona tenga que llevar el DNI encima. Tampoco existe impedimento para que las fuerzas de seguridad puedan identificar, pero se tiene que hacer de forma rápida, ¿sí? en la vía pública, y no coartarle la libertad a nadie. En la provincia de Catamarca, Eh, eh, bajo la excusa de operativos de control vehicular aparentemente la persona se le solicita dni no tiene dni y se lo arresta y se lo arresta por averiguación de actividades y medio de vida por el plazo de eh, 24 horas después de las 24 horas no, no averiguaron nada y las personas eh, se la suelta como si nada o se les otorga la libertad o muchas veces se extiende entonces eh, detecte que en, en varios, tanto como para adultos como para personas menores de edad, lo que sucedía es que eh, en la sentencia se destacan incluso los casos, eh, a una persona que está circulando por la calle, se lo detenía, le preguntaba en actitud sospechosa, que todavía ni siquiera sabemos qué es la actitud sospechosa, porque a ver, si a vos te gusta una chica y la estás esperando en la esquina y no te animás a llegar a su casa porque el padre es medio jodido, entonces vos estás ahí esperando que ella salga porque te pusiste de acuerdo para visitarla en algún momento eh, y eso es una actitud sospechosa, no sé hay muchas circunstancias que son actitudes sospechosas pero no se previene con arresto indiscriminado de personas uh -huh. sino simplemente con control con prevención, se puede identificar pero en forma rápida en la vía pública y otorgándose inmediatamente la libertad. Bien, Rodrigo, lo último que le quiero consultar, es algo que viene avanzando bastante como idea dentro de las estructuras judiciales y también de las estructuras políticas, que es la participación de las víctimas en la conformación de políticas públicas. Lo hemos visto, de hecho, con la ley de la reforma de la ley de ejecución penal, que es que justamente familiares de víctimas participan, no solo de pensar la política pública, sino después de herramientas de control que las propias legislaciones proponen. ¿Cómo ve esto usted? Yo lo veo muy bien. Yo creo que el proceso jurídico lamentablemente ha perdido durante muchos años de las víctimas. Las víctimas eh, siempre han sido en el proceso penal eh, unas eternas con vida de piedra también, ¿no? Entonces, eh, me parece que está bien que las víctimas participen. Ver, la Asociación Pensamiento Penal tiene eh, un proyecto que se llama Víctimas por la Paz. Ahora, si vos, a cada víctima, a eh, su delictivo, ilícito, grave, muy grave o el que sea, obviamente que no va a ser y lo va a ver de una manera distinta. Lo que nosotros tenemos que transmitir, transmitir desde las estructuras políticas, jurídicas, eh, es, es paz, es eh, menos nivel de conflictividad y de violencia, porque si nosotros vamos a, a reformar la ley eh, y vamos a, a implementarle un alto nivel de violencia, que ya viene, eh, eh, y de dolor, todo que han sufrido las víctimas, y bueno, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, me parece que eh, las víctimas están buenísimo que participen eh, eh, proponiendo políticas públicas eh, criminales eh, o políticas públicas para eh, bajar el nivel de conflictividad que existe y el nivel social de violencia, el nivel de violencia social que existe. Dime. Entonces, me parece que está bien que participen, me parece muy bien, pero bueno, siempre desde el punto de vista eh, de de lograr eh, mayor eh, paz, eh, menos violencia, insisto en eso, y poder obviamente abordar el delito desde una perspectiva distinta. ¿no? Perfecto. Rodrigo, muchas gracias por este contacto, le mandamos un saludo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Rodrigo Moravito, juez de menores de Catamarca y miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal, hablando principalmente de esta nueva idea del Gobierno Nacional que reflota la noción de bajar la edad de punibilidad.